El equipo está bien, está en forma. Luego de la victoria del otro día, del día miércoles,、eh, con el ánimo recobrado,、eh, tratando de ajustar detalles de, desde donde nosotros hicimos bien las cosas y donde no.、Eh, así que bueno, aspiramos a, a tener un buen juego hoy y poder cerrar la serie. Aunque sabemos que todos los partidos con obras han tenido su condimento de paridad. Este, el equipo físicamente está, está en s t á e condición. Esperamos hoy contar con Calfani, aunque no esté en un c i e 100% recuperado, ya está como para ver algunos minutos. Este, y bueno, tanto Mata como Sandes siguen sumando cosas para su recuperación completa.